Whatever happened to the world I know, I don't recognize the scenery. Too many changes I don't understand. Liked it better how it used to be. Less and money turn a lot of heads. People take themselves too seriously. Rolled right over, left the scene for dead Self-crowned kings with only wannabes I heard you talking, didn't understand a word Turned your back, called it the day Security Get myself in trouble Hanging out in bars Drink my whiskey double Then smash it up my car Not like my friends are gone I'm hanging in the street System overloaded school days smoking, reefer in the grass, Thrown away my future, cause I messed up all my past, So security, so security. sintonizáis el 101.8 de la FM, escucháis Radio Topo. Y aquí empieza tu cita y semanal con el ska el reggae y demás ritmos calientes. Un promo más de escándalo en las ondas. Y bueno, siguiendo nuestro estricto guión de especiales, pues hoy tocaba especial cerveza, así que tenemos el estudio repleto de invitados. Y de sí. cervezas también, ¿no? Cállate, hijo de No se puede decir eso <risa> Cervezas están en la nevera Luego nos las tomaremos Pues eso, hoy especial cervezas aquí en Escándalo en las Ondas Cervezas y Ska Que bueno, eso, como todos los domingos Si queréis contactar con nosotros Lo podéis hacer llamándonos al 976291398 Escribirnos al apartado de correo 6032 50.080 de Zaragoza Especificando Escándalo en las Ondas Y si no por internet pues tenemos un foro, un Facebook, un blogspot y un montón de cosas que tú pones escándalas ondas en cualquier buscador y ahí estamos. Pues nada hoy de invitados tenemos aquí a gente de cerveceo.com ¡Uy! La publicidad. ¿No? Es Se, vamos a empezar ya directamente. <risa> ¿no? Así se puede presentar ¿no? sí, claro que sí. Es una forma de presentar Aparte de pertenecer a esto de cerveceo Pues también son unos tarados del Sky y el Reggae Así que bueno La combinación es perfecta Así que eso, hoy hablaremos de cervecitas Pondremos un poco de música Que tiene algo que ver Que bueno, la música con la cerveza siempre tiene que ver Por supuesto <risa> es El mejor maridaje eh. Y eso Eso será la, la hora hoy de Escana de las Ondas Pues nada, vamos a empezar con un tema mientras nos preparamos y a ver qué... Pues eh, es un tema de Dr. Rindin, que sé que alguno de por aquí le gusta, ¿no? Hombre, sobre todo en esa época, sí, <risa> sí señor. Hombre, Ese es un disco. ¿Ha, ha tenido épocas muy buenas y, y épocas y que no han sido tan ves. buenas. No, pero, vamos. pero esto es del Dandy Mile que hay que quitarse el sombrero. Este es de la buena. Lo eh... se lo tiras a la cara, pero... <risa> Es una versión del One Scotch, One Bourbon, One Beer, que es una canción de blues que popularizó John Lee Hooker y bueno... A ver si nos gusta. Pues nada, os dejamos con Doctor Rating. Un pequeño problema con la canción de Dr. Rindin Que no hemos conseguido terminarla eh, Esperemos que a ver si Durante el, durante el programa puede ser una de nuevo Y la podemos escuchar entera De todas formas ahora, sí, vamos a empezar el programa de hoy Hablando de, ¿cómo no? de, como os hemos explicado anteriormente De cerveza De cerveza, exactamente Ahora mismo estamos catando una Lowenbrough Mmm, mm, muy buena ¿no? muy <risa> Diferente Huele fenomenal <risa> Sí Bueno <risa> en, Aragón, en Aragón lo llamamos femera <risa> Bueno, eh, pues bueno, como sabéis la cerveza es una bebida milenaria Y básicamente se divide en dos tipos La cerveza está hecha con agua, que es el 92% de la cerveza El lúpulo, que es la flor que le da el aroma y el amargor La levadura y la malta, que la malta es grano de, ce de cebada germinado y la levadura es lo que le da lo que divide la cerveza básicamente en dos tipos eh, si está si se realiza en baja fermentación son lagers como la, las típicas cervezas la ámbar las de Galicia etcétera las que estamos <risa> las de los pobres la, la Cruz Campo también es de eso ¿no? bueno sí yeah. eso es un subestilo pero pues vaya mierda levadura que echan no y después están las de alta fermentación esto quiere decir que están hechas a alta temperatura entonces bueno la el, La levadura se queda en la parte de arriba, etcétera Se produce un proceso y estas son las cervezas tipo ale, que son cervezas pues, que tienen más más sabrosas, un poco más complejas. Tipo ale. Tipo ale, sí. para los para los maños sí, sí, tipo sí. ale. A ver, es que hablas aquí muy raro, muy raro. Ale. Es que los gallegos hablamos así rarito, ya sabéis. Es que... y, y básicamente eso, son los dos tipos de cerveza. Luego a partir de ahí, pues dentro de las ale tenemos las que son tipo Guinness, Eh, pues que se hacen con malta tostada O las de trigo, pues que le metes trigo Pero a partir de ahí ya están todo el resto de tipos de cerveza hay la cerveza negra entra en eso? Sí, ¿Qué? es de o tipo sea... ale Se llama porter O stout, pero es una cerveza de tipo ale Lo que aprendemos aquí es socio eh, Sí, sí pero si que es soy... vemos Agua y flores Porque tengo yo <ríe> esta cabeza hoy por, por, Porque el agua es del Ebro O sea, del Huerva <ríe> que la cerveza que estamos catando ahora, la Lohenbrau, es una cerveza alemana de la región de Múnich y que procede del de primer bar que existió en Alemania, del que existen datos, de una cervecería que se llamaba Zum Lowen y que se llama Posada de los Leones y de ahí viene esta cerveza. Es una de las seis cervezas que se pueden vender en el Oktoberfest Y bueno, es una cerveza que podéis encontrar dentro del pack Kaiser de cerveza.com. <risa> Fas <risa> Es que ponemos un temica a tus problemas. Otra cerveza. Sí, por eso quiero que ponga un tema para ir a la despensa. Pues nada, vamos a poner un tema de decirme a vosotros lo que queréis que. Pues que. Pues, mira, por ejemplo, el de los Escoidats. Oh. Es, es una. Este grupo, los Escoidats, que son de. Estos son Yankees. ¿no? De, Mon, de Montana, exactamente. Y es una canción típica, es una versión de una canción típica irlandesa que se llama Charlie Mops. Pues nada, os dejamos por aquí a los Scoidats. Remember Charlie Mumps! One, two, three, ah. four! Ah. Ah. Ah. Yo, ¡fucked up, Rudy! This is Japanese Nat Sound. ¡Oi, Skullmates! Bueno, bueno. Comentar que en el preprograma hemos estado también catando otras cervezas, ¿no? Sí, sí, una jamaicana chataba Sí, Como era... los botellines viejos esos de... La, la, la Red Strife La cerveza más famosa de Jamaica Sí, la verdad es que Nosotros teníamos muchas, muchas ganas de probarla Me acuerdo que había un... Cuando fuimos a un Dr. Martins Hace o no sé, era un festival de esto, No sé, era el Dr. Martins o otro similar eh, Era que... la mierda esa donde estaba El, el zurullo chutone <risa> Sí, bueno, o sea, en la sí de... que había una combinación de gente de la Chutón y decían que era... Sí, que eran los especiales mandes y no sí, sé cuánto sí, más. Sí, sí era ¿vale? Special, mandes, de bid, no sé qué, y eran uno de cada. Pues eso, que fuimos allí la con muchas febrera. ganas y luego tenían la Red y la pusieron de cañero, me acuerdo esa, ¿Eh? que tenía muchas ganas de probarla y luego, bueno, fue un poquito de excepción, porque con la buena cerveza que tenemos por estas tierras, la Red Strive se quedaba un poquito aguada, ¿no? O podemos decir, a muy suavecita. No, ¿no? Es una cerveza normal, muy normalica. Normal. una cerveza refrescante las cervezas de la zona del Caribe pues no pueden ser muy elaboradas muy tal porque porque lo que quieres ahí es refrescarte y nada más sí claro eh. no son de estar de untar el pan no <risa> no precisamente no Y luego también hemos probado una cerveza artesanal traída de la mano de Doctor Calypso. Por fin. Por fin. Eh, y. Una cervecita muy. Esa sí que era. Sí, va. De, de, sí. Espuma, de espuma iba bien. Sí, la... Un poquito más contundente. Ah, ah, ah. ¿Has venido corriendo? O qué? Un, po, un poquito más contundente. Pero vamos. Oye, pues... a, aclarar que esto de tantas de y las catas, que echamos un trago y luego lo escupimos. Que si no. Tenemos la escupidera aquí en medio. Sí, Sí, sí, sí. Exacto. Pues bueno, vamos a seguir con, con más cerveza. Bueno, pues bueno, de la red esta ahí puedo decir que es del año se empieza a hacer en el año 1927 en Kingston eh, y que ahora mismo pertenece a la misma compañía que, a la que pertenece Guinness. Son las dos y por lo tanto la están exportando un mogollón. Y como decíais, pues es una cerveza eso, refrescante, que sabe a lúpulo y a malta. Y como curiosidad decir que es una de las cervezas favoritas... Reconocido por eh, por Obama <risa> Hostias Que dicen que siempre la sirve Allí a... O sea, que cuando va no Putin a visitar el no, Putin no beberá No, <risa> no Cuando hablamos de cerveza refrescante es un eufemismo para decir cerveza un poco sí. tirando a mierder, ¿no? Bueno, suavecita. Le, le estás suavecita. tocando la fibra, le estás dando vale, a suavecita. Cerveza suavecita. Suavecita. Vale, o sea, suavecita. No, me lo pasa que Red Strike tiene un marketing brutal. Todos caemos como pepones. Ah, porque somos unos frikis porque dicen, ah, <risa> cerveza jamaicana. Bueno, pues pues, no, no, no, no, no, no. a ver, la verdad. sí, exacto. Y nos sacan pero, choco jamaicana, no. jamaicanos <risa> y lo compraríamos <risa> también, o <sea> que... <risa> Pues eso, Red Strike, ¿qué más? ¿Qué más tenemos por ahí? De cervezas Eh, bueno, a ver si vamos sacando otras, eh que, claro, camarero. Pues tenéis secos camarero A ver, camarero, camarero. Eh, Pues tenemos, por ejemplo, la Tuborg Que es una cerveza danesa de tipo Pilsen eh, se elabora en Copenhague Es una cerveza muy consumida en Rusia Esa no tiene que ser refrescante ¿No? No, no, esa también es refrescante ¿Así? sí Joder Sí Vale Normalmente las cervezas que son consumidas masivamente Suelen ser cervezas de tipo lager, tipo refrescante ¿No? Suavecitas, ¿no? Sí, está suavecita también y tiene un poco más de sabor a, a pan Yo me, yo me acuerdo ah, cuando, cuando sí. estuve cuando estuve en Praga Que también ahí se consume mucha cerveza Las, sí, sí, las claro. cervezas son muy suavecitas, vamos a decirlo así O sea, sí. son, son de estas que bebes muchísimo y cuesta mucho ponerte sí, <risa> Bueno, <risa> te digo, vamos oh, bueno, eso se recuerdo yo <risa> Cuesta mucho ponerte No bebemos para ponernos, bebemos para refrescarnos, joder Claro, <risa> siempre con moderación y... Claro, claro como apague el extractor si que os vais a refrescar. <risa> Como curiosidad os invito a que entréis en una página que se llama www.escabrewing.com que es una, una marca de cerveza de Estados Unidos, de Colorado, que llevan desde el año 95 y la página web es muy chula y es una gente que le encanta el Sky que decidieron en su día montar una, una marca de cerveza y no la he probado nunca las cervezas que hacen pero, pero la página web... La página web está muy chula, la verdad Se llama Ska, ska Breguin, ¿cómo sí. es esto? Breguin, eh, B-R-E-W-I-N-G Breguin Ska <risa> Breguin Y son de... son Yankees, ¿no? Sí, también, parece que todo lo que es Sky y cerveza Todo es yanqui, ¿eh? <risa> Tenemos que montar alguna cosa por aquí escandalas Ondas, ¿eh? Con socios <risa> eh, Con los Yankees, <risa> <risa> ¿Alguna cosa propia nuestra? <risa> Empieza tú que a mí me da risa, <risa> Bueno, y a ver, si, no tengo mucho más, si me dejáis meter un poco de publicidad. Sí, ah. Sí, bueno, eso que cerveceo.com, tenemos packs de ocho cervezas y que está pensado más que nada como regalos. Un regalo original con la caja, con, va con posavasos, con una explicación un poco de las cervezas y el precio es de 23,95 más los gastos de envío. Es eso, nada más. Es un regalo original y una forma de probar mogollón de cervezas que tenemos allí. y podéis echar un vistazo en la web cuando queráis entre www.cerveceo.com A ver si se va a saturar ahora la web con los miles de visitas que va a tener, ¿eh? Ojo, ojo. <risa> ahora mismo está... lleno, ¿no? Sí. Lleno? A ver si a Bien, la verdad es que bien. Quitando que el asa del envoltorio se le rompió enseguida... Claro El ansia El ansia no, pero A ver. sí que es verdad Que es curioso Porque son packs temáticos ¿No? De sí. tal Y luego en un tríptico Te explican pues, pues eso Todo lo que has comentado tú Pero de Pero mejor Pero mejor <risa> Sin faltas y tal Y muy bien escrito Y, y si gente quede por culo al lado <risa> No, pero sí Que como detalle La verdad es que es Es majo es que Si te gusta la verga A si, no, si te da por saco Pues mira sí. <risa> Pero si te gusta la cereza, La verdad es que es un regalico la las son bonitas ¿eh? Pues poner la estantería y decorar claro, un huevo bien. también. Realidad, también, no, sí, sí. Es que vale para todo. Claro. ¿no? Quien no tiene una red y caducada en casa y se lo va a <risa> Pues eso. Bueno, pues nada, si os parece, vamos a poner otro tema, ¿o qué? Vale, pues podemos poner ahora, por ejemplo, la de los Pietasters, la de Maggie y Mae, es un grupo también de Estados Unidos, de Washington. Y en la misma línea, tipo, Tutón, Scar, es que rapidillo, así, pero eh, a ver si espabilamos este domingo. Pues os dejamos con los pitachers y la canción Maggie Mae. <risa> Que tú dices el 101.8 de la FM. Escucháis Radio Topo y esto es Escándalo las Ondas. Tu cita y dosis semanal con Scal Reggae de más ritmos calientes. Hoy haciendo un especial de cervecitas. Compañeros, refrescantes. cervecitas refrescantes, suavecitas, de todo ahí. Sí, papá. pues bueno, ya estaba aquí explicando un poco la historia de las que hemos probado y tal. Ha hablado de su libro, <ríe> cerveceo.com. Y ahora ya, pues bueno, te vamos a pedir que te mojes Venga. sobre cervezas del Estado. que te gustan, cervezas del Estado que no te gustan y cosas que hay por debajo de Madrid que no consideramos ni cerveza. No, muy bien. No te estoy diciendo nada, eh, pero. Todos nuestros pedidos de Andalucía nos va a venir muy bien. <risa> <risa> para Que prueben cerveza de verdad. <risa> bueno, la que más me gusta, os va a sorprender mucho, es Estrella Galicia. No, hostia, ¿y eso? Mirando sí, sí, sí. para la patria. No sé si la conocéis. Sí. Os sí. estamos invadiendo poco no, a poco. No, es una barbaridad, la Estrella Galicia. Pues es pues, pues, una cerveza muy buena, ¿eh? Es que es muy buena. Todo lo que hacemos allí está. A mí me bueno, A ver, toma. <risa> A mí me la han puesto, me la han criticado mucho la cerveza, dice que es una cerveza que no, que no hago el pimiento, pero a mí es una cerveza que me gusta bastante y. Está muy buena ¿eh? Y la, la que hablábamos antes, la red vintage, esta nueva que han sacado, está buenísima. Pero esa estrella de Galicia, ¿no? Sí, sí. Ah, es una edición de una cerveza sí. antigua que se hacía. O sea, en mil novecientos. Sí, como. Oh, bueno. Ya existía, sí, pero con 8 grados de... es, es, es una cerveza peligrosa la Red Vintage sí. una, una, una cerveza que es bueno, tú la probaste ayer, muy suave, que sabe suave. muy suave, pero tiene una graduación bastante alta. Son creo 8, 8 grados, ¿no? De, sí, de cervecita. Sí, sí. Sí, y claro. está, y además está rica. No... Sí, sí, no, aparte que se ve muy. No es como la yo qué no sé pues la Voldam, que tiene una graduación muy alta y es una cerveza pues con mucho cuerpo, con mucho sabor, ¿no? Que cuesta sí, que es eso de untar y tal. Eh, esta sí que se bebe más Es más suavecita Pero luego también tiene su graduación Y sí, eso también tiene, afecta a la cabeza Y a las neuronas Bueno, ¿qué más? Y bueno, no es por peloteo Pero también me gusta mucho la ámbar A lo mejor porque me estoy acostumbrando ya A estos maños Pero, pero sí que, que es una buena cerveza, yo creo Es que el agua del huerba deja, deja Yo lo día me enteré Que la, la alhambra es ámbar ¿Qué? La de Granada Lo hacen aquí sí. Joder, pues no no, sabía yo. Sí, eso. no, es que a mí me extrañaba, porque todo el mundo de Zaragoza que se va afuera por el estado, pues dice, ha estado una mierda la Cruz Campo. <risa> eh, por ejemplo, ¿no? Y eso, y todo el mundo coincidía que la Alhambra estaba buena. Y claro, es que se han <risa> sí, pues sí, No, no, sí, sí que. Pues la alhambra, sí que a mí también me gusta. Sí, sí. Yo, yeah, yo, yeah, mira, ves esa cerveza no la probó, tío, la de Alhambra. ¿Mm? Me han hablado bien de ella. Sí. La gente la compra y tiene buen sabor Y es una buena cerveza Pero yo nunca sí. la he probado esa... sí, mira. En San José te la hace <risa> Bueno, a ver, por si no lo sabéis Estella Galicia y Ámbar son las dos únicas Marcas de cerveza en España que son de propiedad familiar Todavía El resto pertenecen todos ya multinacionales Hostia ¿Y el mito ese que San Miguel es filipino? Eso, ah, sí, sí Eso es cierto ¿eh? la, la cerveza San Miguel es originaria de Filipinas Pero eran eran española, O sea, cuando era española eh, eso. <risa> <¡Esperante>. ¡Española! <risa> Dios, no, quiero decir Eran gente de aquí que había ido ahí, había montado el negocio y... Claro, era en la etapa ah, de la vale, vale. colonización no, yo pregunto, yo tengo dudas yo Pregunto Sí, sí, pues es verdad. No, sí. va, que yo lo había oído, pero digo, esto no sé si será leyenda o... Es, pues mito confirmado. Hostia. <risa> sí, señor. Y bueno, más cervezas del Estado que, que podamos hablar de ellas. Pues o sea, puede ser pues... Estrella Dan, por ejemplo, a mí es una cerveza que, bien, no... Funifá, sí, pero pero bien, no, no me disgusta No, a mí también me gusta la Estrella y Vamos a acabar antes, ¿cuál no es, te corre, gusta? Corre, <ríe> corre, <ríe> corre. Y luego ya la, la extensión a la Boldan la, la sí. no la Boldan ni, ni las otras sino la Boldan es, para mí es genial esa cerveza sí, muy fuerte, eh, hay que tomarse con moderación y con tranquilidad Pero me parece una, una grandísima cerveza Aquí este sí. va de gourmet de cervezas Y luego tiene la nevera casa llena de, de Finbrauer Y hostias de, de Riedel, o sea ¿Tú qué dices? Desgraciado o sea, Hay un grupo en Madrid que se llama frimbrau ¿Ah, sí? Y hacen esca ah, sí. La semana sí, que, no. que viene lo pondremos oh, sí, eh, sí, sí, sí, sí, la... que era cerveza o del estilo? Bueno <risa> Oye, para la Finbrow es una mala O sea, no es mala No, no, no, no es una mala, una, una mala cerveza Así, así. Sí, bueno, en un momento dado Todos claro. al tejado Depende. <risa> pues bueno, más cervecitas, chavales Sí, vamos a la parte vamos de bajando. abajo de la tabla Todo lo contrario a la Boldam O la que hablábamos antes de Estrella Galicia La edición esta nueva Por ejemplo, la Mau A mí es, es una... una cerveza que no me disgusta Pero me tengo que tomar cuatro para Estar igual que si me tomo una estrella o una amba ¿no? A mí vamos. es una cerveza que me sabe un poco aguada ah, A mí la Mau me gusta El... Disparidad de opinión eh? ¿sí? Yo no voy a decir nada Sí, a mí Pero la clase. bueno, es que hay varios, ¿no? La clásica no. es la normal Sí, hay dos tipos, creo, hay una... Sí no, La roja, no La verde ver. Esa es la de sin alcohol ah, Bueno, no sé, sea, la de cañero, la de cañero A mí. No es ámbar, no es ámbar, pero... Tiene un pase. Bueno, vamos al farolillo rojo, va. Venga, pues... Claro. ¿Cuál es la que directamente eliminarías del universo? Eh, a ver, por aquí por el norte todos decimos lo mismo, ¿no? La Cruz Campo no nos gusta nada. No, que estamos hablando de cervezas. <risa> Eso ya no, no entra ni en la categoría. Justo por encima... Pues no sé, ¿a cuál te refieres? Ah, no, no, estoy, no, no. estoy preguntando, estoy preguntando. Apar no sé. La sin alcohol, o sea. <risa> <risa> está Sabía que cada... Claro que el agua ni es cerveza ni es nada, ¿verdad? Sí, eso ya. <risa> es un estilo raro, tío. Sí, eso ya son refrescos, ¿no? No, pues Por... se supone que son cervezas, pero. Sí, es un refresco, es como una... tomarte una clara. O... ¿Es? Cero cero. Cero cero chido. patatero. <risa> a ver, a ver. yo he visto barras libres de ámbar manzana sin de desiertas, o sea, que no había nadie de eh, verdad. Eh. Sí, sí, con las bolisas por ahí rodando. Bueno, pero eso ¿eh? Sí, de, su público también. No, no lo sé. Manzana Bueno, Y de las la salditas estas que van con limón, Lambar, Lemon, Ambar, eso no maneja. Es Camila, las claras no, no me gustan. No. La cerveza buena, la cerveza buena no se toma sola. Esto es como el calimocho. Uh, ojo. Bueno, bueno cuidado ojo. que te estás, metiendo, uy, uy, eh, ojo. te estás metiendo en un lío. Ojo. Aquí, ¿eh? ojo. Pelea. Cuidado, con ojo. cuidado con el rioja libre, eh. <risa> <risa> Pero cuando llevas ya doce cervezas, igual a 13 va con un poco de limón. No? Ah, sí, hombre. Sí. Ah. Una vez que ya no… Las, que las papilas no, no. gustativas ya están vale, vale. adormecidas. Hombre, es, ya, es una cerveza refrescante, ¿eh? Pues sí, eso, sí, claro, claro. Después de ocho horas currando, dices, la primera me la va a tomar con limón. La claro, típica claro. jarrando dos tragos que dices, y ahora ya me tomo una cerveza. Sí, y con el tiempo caribeño que tenemos aquí en Zaragoza, bueno, pues, se agradece, ¿no? Un radio topo, sobre todo. Sí, pues está el extractor a tope, ¿eh? <risa> Que vamos a poner un temita, que ¿eh, socio? Venga, vamos a poner cerveza? un poco más sí, de eso. música aquí en escándalas ondas y bueno, ¿qué va a sonar una continuación? A ver, chicos, eh, que tenéis por aquí preparado. Pues si os parece, podemos a ir con una con la canción de, de Cibelius, la de sangre dorada que. bueno La conoceremos todos y es una canción de Decibelios, pero con un toque esca... Por cierto, hablando de Decibelios, están los Subtrabelios por ahí, actuando, haciendo que eh, cantan... Bueno, no, hay pero dos. se ha suspendido, ¿eh? Lo han pasado a... Sí, sí, pero a... que no, ve, no. No, no digo que ya... Ah, porque iban a actuar este fin de semana aquí en Zaragoza, no han podido... Pero al final han bueno. cambiado de sala, ¿no? Sí, sí, sí pero bueno, simplemente comentar lo que está Subtrabelios, ¿no? Que es donde está el Miguel, batería de Decibelios y su hermano... Eh, y luego también está Fray y los es es es Escalatones... ¿Eh? Sí. Los cacatones. ¿Es cacatones o había cala... atendido ah, los escalatones. Es que que yo, yo me voy a poner una birra. Bueno, ah, no, hablando no... de conciertos, ¿no hay conciertos el fin de semana que viene? Ah, sí, bueno, pero eso lo, lo hablaremos posteriormente. Vale. Bueno, pero vamos, bueno, era simplemente sacar el tema. Aquí veo que no, no da para más. Así que vamos a dejar con decibelios y con sí. la canción Sangre Dorada. Sí. la nueva remesa, así que ahora nos vas a tener que hablar bueno de la Chimay. Esta yo creo que es la mejor de las que he traído. <coughs> es una cerveza trapense, que se elabora en monasterios de la orden trapense y la elaboran allí los los Se la habrán sí, lavar la mano los monjes, ¿no? Yo espero que sí y Pues esto está más oscuro <risa> <tío>. <risa> eh, solo, solo existen nueve cervezas en Para el mundo eh, ¿no? Solo existen nueve abadías en el mundo que pueden producir este tipo de cerveza y bueno, es una cerveza como veis con mucho sabor, muy sabor a frutal, sabor a nuez, a oporto y no sé qué opináis, pero a mí es una cerveza buena. que me gusta mucho. Sí, está muy rica. Esta no es de las refrescantes. Esto no, no, está... Esta es, lo... es sí. como cuando antes me refería a la bolda una señora cerveza con cuerpo sí. y con sabor no o sea es la que sí de hecho es una cerveza creo esta creo que tiene ocho grados y medio así es cierra el micrófono no, antes de que caga aquí yo es que soy más de cervezas señoritas las señoras cervezas parece que no no sé sabe a cura macho qué sabe a cura a cura a cura y a regaliz Y hacer un comentario sobre eso. <risa> y si te quieres, te quieres contar no. esas dos cosas. <risa> <risa> vale, cura y regalito. Vale, <risa> saben los curas. Sum, sum. <risa> <risa> Ah, hay que contar algo más de las abadías trapenses. No, nada más. Lo único decir que si no os habéis enterado de alguna cosa de las sales de las curas, de todo este rollo, podéis entrar en nuestra página, tenemos un diccionario. ¿Qué página es? Eh, www.cerveceo.com Con V vale. que hay mucha gente que nos busca con B. ¿En serio? Sí. Ar, ah, que eso os compra el Cruz Campo. <risa> Y que nos visitéis en nuestras redes sociales, que tenemos, tenemos más redes sociales que escándalo la <risa> Tenemos Facebook, Twitter, Pinterest, Google Plus, Instagram ¿Cómo? y YouTube. Pinter. Pinterest. Pinterest. ¿Qué es Pinter? Pinterest? Pinterest. <risa> <¿Sí? risa> y así podéis ahí enteraros de todo, de las novedades, lo que decís antes. Pues estaría bien sacar un pack de a lo mejor de cervezas aragonesas, estar pues. Claro. Pues a lo mejor en algún momento os enteráis de algún pack nuevo, de alguna <risa> cerveza nueva, de concursos, de catas que hacemos, de todo. es verdad que hacéis catas… Sí, alguna pero cata… ¿Las próximas serán también entre semana o…? Eh, no, a partir de ahora a partir de ahora van a ser viernes o sábado. ¡Yujuu! Y alguna haremos por la magdalena también, por aquí cerquita. ¡Ay, que, ay! Eso, bueno, eso. pues ya saber. seguimos en contacto y nosotros vamos diciendo aquí las catas que hay. O sí, pero, <risa> pero nada de apurtamos. escupirla, ¿no? Nos la podemos beber entera. No, no ahí hay que beber. Que hay yo que los beber. tonos afrutados no los noto, pero me la trapeño entera y digo, <risa> lo, digo lo que haga falta. <risa> los Cámara de las Ondas en el 101.8 de la FM aquí emitiendo desde la abadía Trapense y, hostias, sonríe la cámara desde Mira, punto me ha hecho una foto en directo <risas> Que bueno eso, hoy especial cervezas, tenemos aquí a un señor de cerveceo.com Hoy tenéis buen servidor, ¿no? Porque se os habrá saturado con las visitas. Hombre, espero que no os no haya caído, ¿eh? El, normal, ¿no? No sé si aguantará el tráfico. ¿Qué, qué audiencia? Eh? ¿Eh? Miles. Miles. Como dijo huevo plomo, hoy cientos mañana millones. <risa> <risa> eh. La problemática de la audiencia no suele ser de la, aquí. Por suele una, ser de. Por una de... Cancionica, llame. <risa> Bueno, vamos a poner un tema eh, A ver, ¿qué, qué, ¿qué tema queréis elegir vosotros? Eh, pues podemos poner Por ejemplo, la de los Dropkick Murphys Venga, hey, la de... on, no. Esto es la brigada de policía de Boston <risa> Exacto, los Dropkick Murphys grupo. <risa> Tengo un amigo que siempre dice eso Y si lo dice, por algo será Yo confío plenamente en él Pues venga, nos dejamos con esta magnífica banda de Boston Dropkick Murphys con la canción Badrun Haru <risa> Face down in the gutter, Won't admit defeat Though his clothes are soiled and black He's a big strong man With a child's mind Don't you take his booze away Hey! He's been at it for years To get balls and bears He's a hero to mostly meet. Hey! Hey! High hey. side he cries like stolen eyes This man is just no Sing a different tune as they worry about the daddy's time Hey, hey, hey every Saraghan for big self-free never bought prize and kills him Can he listen? No, he won't, that's how she Rourkees never for the daylight shines Cause the third self-free Of a million gold this ball from far He's a legend in the bar With every star for the thousand Indeed. This one's for the Ducky Boys, all systems stop, once you're in trouble, and the showcase showdown. This one goes out to Arthur McGilvery, Connie to Jimmy Logan. our own heroes who are no longer with us. This goes out to one tough ass, but smoking par between the to so the A thousand bigger men, hey, hey, hey, he hey, fights hey. got all the bruises, well, some of This coming back to the ring. Hey, hey, hey. down, very old man, he wants, was, hey. Can he listen, no, way won't, that's all, on a big, yes, night, And now we that song She wrote a big for the daylight shine Cause Afortunadamente para los encargados de marketing de Cruzcampo, este programa acaba ya. No vamos a hablar más. Pues eso, agradecer la visita aquí a carlos de cerveceo.com, www, gracias. www. Muchas y, gracias bueno, y, a y a los demás visitantes, por supuesto. Muchas ¿Sí? gracias a vosotros por invitarme, por has invitado tú, eres tú a las birras. <risa> pues no, sí, ha estado muy divertido <risa> y <risa> hemos aprendido mucho, hemos <risa> aprendido. Te, te, te podías bajar de vez en cuando, alguna cervecita de estas y tal que pues se hace mira. más a menos el programa. Y, sí, sí. No, mate, no. y sin cerveza, ¿eh? o sea, tú baja y haremos el programa. <risa> <risa> ya. ¿Qué vagos Bueno, y, un, y un saludo a mis colaboradores Santi y Beto, que estarán ahora mismo en casa Pasando un buen domingo de resaca, creo Fa Facturando pedidos o sea, Sí, no sé. sí, trabajando, sí, trabajando Y bueno, vamos a, vamos a terminar anunciando el concierto que tenemos la semana que viene que son los Akats que nos vienen a visitar u Banda Vasca, que sí. le da esto del Ska eh, que ya me parece que estuvieron actuando hace cuánto, yo creo que me parece que hace un par de años también, para Pilares, ¿no? Es un no. es un libro abierto, Banda Vasca que se dedica a esto del Ska hace, a, hace tanto, ¿no? hace <risa> dos años hace ya? Sí, yo pero creo lo, que sí, porque el, el, año, paso, entidad, el es, año pasado no. vinieron los de los de Barcelona los, los Cabrians sí. y, luego, y el, el año anterior sí que trajimos a los a, a los Akats Eh, y eso, pues ellos estarán actuando en la En la sala arena, en la o sea, plaza Utrillas A partir de no sé qué hora ¿no? Pues a partir de las 10 de la noche O nueve 9 y media Hay entradas <risa> Que da igual que las consumiciones no son para nosotros A partir de las 10 y media <risa> <risa> <Tira>. <risa> y, de, y, y como siempre, después de la fiesta Después del concierto, tienes una magnífica fiesta Con los mismos <risa> DJs de siempre <risa> Bueno, no Que esta vez, eh, esta vez tenemos a uno de los del grupo Pues también pondrá discos no y tal y nos eh, La última vez se lució No te digo nada y te lo digo todo Pero en directo son muy buenos, eh <risa> Bueno, pues eso a Catch, el próximo fin de semana, día 12 En la Sala Arena, a partir de las nueve y media Pues eso, pues tenéis esta magnífica banda ¿Cuánto, cuánto cuesta la entrada? 7 eh, anticipada y 10 en pues, sí, sí, anticipada y en El Auro Ángel Sí Hay en más sitios pues no me acuerdo. Vamos, que la gastar Roberto. Pues eso. Eh. Pues eso, pues vamos a terminar ya va el programa de hoy. Con una versión de quién? ¿Eh? ¿De quién? <risa> pues no lo sé, tío, que es que no sé <risa> qué. ¡Cri -cri! ¿Qué canción vamos a poner? Que no. Os dejo no sé, vosotros. a vosotros. Sí. Es, un, es un clásico irlandés. De, bien, de taberna. Sí. <risa> <risa> Bueno, no, os dejamos os dejamos a Catch y hasta la semana que viene con la canción Agua fiestas